Recibimos en Radio Tamaracete a José Manuel Santiago, que es sacerdote y filósofo y ha estudiado a fondo un personaje, a mi juicio, tan interesante como desconocido, al menos en Gran Canaria. Quizá en Francia sea más conocido. Muy buena, s José Manuel. Hola,、eh, muy buena, s Eugenio. ¿Cierto y, y esto de que es desconocido?、Sí. Eh, en España, pues, evidentemente, es más desconocido que en Francia. En Francia es un autor que en su momento. Cuando él está, digamos, en la cúspide de su producción、eh, y de su magisterio, de su docencia, pues fue un personaje que realmente hizo incluso furor. Luego, ya en la segunda mitad del siglo XX, pasó a ser más desconocido porque fue. Sustituido, digámoslo así, en, en el nivel de la opinión pública por otros autores, pero en、eh, los últimos 10, 15 años ha sido recuperado, está siendo recuperado como fuerza en el ámbito francés, en el ámbito francófono, y digamos, pues se están reeditando sus obras, se le está volviendo a conocer y a valorar、eh, bastante. ¿Y es alguien actual? Interesa lo que él dice.、Mm, eh, yo pienso que su pensamiento、mm, sí que tiene actualidad. Porque él trató todas las grandes cuestiones del ser humano, las cuestiones de la antropología, de cómo se puede conocer la verdad, de cuál es el destino futuro del ser humano,、eh, las cuestiones de la ética y de la religión. Abordó especialmente el tema de la mística, que es al que nos、bueno, vamos a referir en, en parte sí, sí. En, en esta entrevista. Y son cuestiones,、mm, a nuestro entender, que nunca pierden actualidad. Si queremos realmente plantearnos por el sentido de la vida y del ser humano, ¿no? ¿hay una relación entre su vida y su pensamiento? Sin duda alguna. Bersón nace en 1859, muere en 1941 y él、eh, fue experimentando en su vida una evolución. A la par que iba también tratando determinados temas en sus obras y,、eh, sobre todo, en sus libros más conocidos, fue experimentando una evolución, un acercamiento progresivo hacia el cristianismo. Él era un autor judío, era de origen judío,、eh, y se fue acercando cada vez más hacia el cristianismo, concretamente hacia la Iglesia Católica, donde encontraba la plenitud de la verdad. Y aunque de hecho, al final de su vida, en su testamento, en 1937, apenas cuatro años antes de su muerte, dejó escrito que no daba el paso público de la conversión, o sea, de bautizarse,、eh, sencillamente para él una razón muy poderosa, porque quería mantenerse solidario con、eh, el pueblo judío al que él se sentía vinculado. Que él preveía, y no se equivocó, no se equivocó se、uh -huh. lamentablemente, que iba a ser perseguido por los nazis. Y por eso él no dio el paso del bautismo, pero él se sentía realmente católico y de hecho solicitó y así se le realizó、um, eh, unas exequias según el rito católico.、Uh -huh. O sea, una actitud bastante coherente, ¿no? La de... Él intentó ser coherente con, con sus orígenes. Con su pueblo, y él dijo: No quiero que los demás judíos vean que yo abandono, digamos, a los de mi pueblo, aunque yo quiero que se sepa, y él así lo dejó por escrito y lo manifestó verbalmente.、Eh, yo me siento católico, yo he descubierto en el catolicismo la, la plenitud de la revelación, la plenitud, digamos, de la verdad. Los místicos cristianos son realmente la máxima manifestación de esa obra. Búsqueda de Dios, de la trascendencia, pero、mmm, en solidaridad con el pueblo judío que va a ser perseguido,、mmm, no, no doy el paso, aunque es verdad que de hecho hubo judíos que, gracias a la evolución de él, sí que se convirtieron y sí que dieron el paso a bautizarse. Es、pues、un poco curioso. Sí, muy bien. Paradójico, diría, Paradójico, diría.、Sí. Mira, un pensador revolucionario, dices. Sí, porque revolucionario no en el sentido que solemos muchas veces entender, de la cuestión de una revolución política, social, violenta. Fue revolucionario en el sentido ideológico, porque él. En su tiempo、eh, se opuso a las filosofías dominantes. ¿Cuáles eran las filosofías dominantes en aquella época?、Eh, en la Francia universitaria, intelectual, de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, que son las que él, a, las, las que él, a las que él les tocó vivir. Pues era un pensamiento positivista, era un pensamiento fuertemente materialista, un pensamiento donde la cuestión. De la libertad quedaba un poco cuestionada, la libertad humana, en el sentido、mmm, de, la, de, de evitar el determinismo. Había una tendencia a acentuar el pensamiento determinista y a concebir、mmm, el ser humano como demasiado、eh, relacionado, demasiado dominado por los impulsos, digamos,、eh, cerebrales, es decir, con lo cual. El tema de la mente, ¿m? con su independencia, con su libertad, con su、eh, verdadera esencia, según él, quedaba postergado. Y por eso él realizó un auténtico redescubrimiento del espíritu:、uh -huh. una, una apuesta por la libertad humana. Por el valor、mmm, de la mente, por la intuición, que son, digamos, los grandes conceptos, las grandes ideas de su pensamiento filosófico en sus primeras obras. Sí, usar la expresión, que a mí me encanta, un profeta del espíritu. Bien,、eh, es una expresión que atribuye, atribuye, con la que lo califica un estudioso de, de este autor, de Henri Berson. Cuando decimos espíritu, no nos estamos refiriendo Exclusivamente a la cuestión religiosa para entendernos, porque muchas veces solemos vincular espíritu a eso. no. Hablamos de espíritu en el sentido más amplio de, de alma, de mente. n o Antes se utilizaba mucho más en la psicología el concepto alma, hoy se utiliza más el, el tema, el término mente. Él realmente es un profeta del espíritu en el sentido de que reivindicó. El, el valor de la conciencia humana como fuente de libertad, como regida por la libertad, como、mmm, protagonista de la intuición, como capaz de descubrir la verdad.、Eh, y eso suponía superar, como antes comentaba en la anterior、mmm, respuesta, Superar la tendencia al materialismo, a una corriente psicológica que en su tiempo era importante, el asociacionismo psicofisiológico, sí, por superar、sí. el positivismo. Él mismo en su juventud había sido positivista. Eh, las teorías de, de Herbert Spencer, pero luego se dio cuenta, ya apenas con unos 20 años aproximadamente, que esa filosofía tenía serias limitaciones que no hacía justicia a la verdad de la conciencia de, del alma humana. ¿Cómo concibe a Dios, Bersón? Bueno, él ahí tiene un pensamiento en el que también se produjo una importante evolución, porque él va, como antes decíamos, descubriendo cada vez más. Eh, el sentido, digamos, de la trascendencia del alma, de la, de la inmortalidad, la, la, la, una, la posibilidad de una vida después de la muerte. Entonces él va concibiendo a Dios de una manera que se va alejando, ¿sí? eh, y eso fue algo que chocó mucho en su tiempo. Eh, con determinado pensamiento católico, digamos, más oficial, va concibiendo a Dios más relacionado con una evolución de la vida, con una energía vital como el origen, como el impulso último de la vida. Uno de los conceptos fundamentales de su filosofía, en francés es l'élan vital, que son una, dos palabras que significan el impulso de la vida. Bueno, él descubre en, en, en toda la vida, en toda la evolución de, de la vida, no solamente humana, sino de toda la naturaleza, que hay un impulso vital. ¿eh? Y entonces la fuente última de ese impulso vital、eh, sería pues, ese Dios. Claro, a él se le acusa, en esos primeros años del siglo XX, cuando escribe La Evolución Creadora, de panteísmo. De que, digamos, de alguna manera, ese Dios que, del que él está hablando se puede difuminar con el conjunto de la naturaleza, se puede quedar en un Dios de tipo de Spinoza, el famoso panteísta de, de la Edad Moderna. Pero él. Dice que no, que el Dios del que él está hablando no es ese Dios, y desde luego, cuando、eh, llega a, a la, al culmen de su producción filosófica, ese Dios es un Dios que efectivamente sigue siendo un impulso vital, pero es un Dios cada vez más cercano y, y vinculado con el Dios cristiano. ¿no? Un concepto esencial en Henry Berson es la moral abierta.、Sí. ¿Qué es la moral abierta? Bueno, él distingue entre una moral cerrada y una moral abierta. La moral cerrada, por simplificar, sería una moral que sigue unas determinadas normas establecidas por la sociedad, que por lo tanto puede cambiar en función de la sociedad donde uno esté, de, digamos, de las normas dominantes, de las costumbres establecidas. En cambio, la moral abierta es una moral、eh, que tiene en cuenta. Una, una universalidad que no se centra en unos principios concretos de un pueblo, de una nación, sino que se abre a toda la humanidad, que se abre al amor a toda la humanidad, que se abre a una visión más generosa y más heroica de la vida. Por eso él habla de los héroes morales como los que、eh, realmente han echado para adelante, permítanme la expresión, la historia de la humanidad. Claro. Mira, ¿cuáles son las dos fuentes de la moral y la religión? Bueno, pues precisamente él habla de,、mm, referido a la moral cerrada y a la religión estática, como lo que ya está establecido. Frente a eso estaría la moral abierta y la religión dinámica, cuya fuente es, es el impulso de amor. ¿no? El impulso de amor sería lo que realmente、eh, da origen a todo. Y de hecho, la moral cerrada, la religión、eh, estática, serían como un corte en ese dinamismo, como, como si dijéramos una fijación concreta en un determinado momento、eh, de ese impulso original, de ese elán vital, de ese impulso de amor que realmente es el que él estima Como más importante, como el que hace descubrir、eh, la alegría, como el que hace descubrir los valores de la generosidad, los valores del altruismo, los valores, en definitiva, también la experiencia mística, ¿no? Porque no se puede separar experiencia mística de ese impulso de amor. Y sin embargo, a mí me parece genial que entre esas dos realidades、eh, cree que hay a la vez unidad y dualidad, ¿no? O sea, no son dos. Do, dos realidades contrapuestas, sino que tienen que estar en diálogo, por lo que yo he entendido. Bueno,、eh, él habla de que hay, efectivamente, como modelos, digamos, típicos, ¿no?、Eh, ese tipo de dos, dos tipos de moral y dos tipos de religión. Pero no quiere decir con eso que haya una contraposición absoluta. Sencillamente, la religión、eh, dinámica y la moral abierta, que pueden darse y coincidir en una misma persona, o a veces no, pero muchas veces se dan en, a, en, una, en una persona、eh, ambos elementos, una, una moral de tipo abierto y una religión dinámica,、eh, siempre superan a la moral cerrada y a la religión estática. Y en realidad, el, el impulso de amor.、Eh, Está en el fondo,、eh, en el, es la raíz última, esa sería la, la palabra, la cuestión. Es la raíz última, la fuente última de la que se derivan las otras, las otras dos fuentes. Realmente hay una dualidad, efectivamente, de fuentes, pero en el fondo y en último término, la fuente primaria, la fuente más importante, es ese impulso de amor, de generosidad、eh, que, del que hemos hablado. ¿Cómo definiríamos la religión estática? Bueno, una religión que obedece、mm, a lo establecido, que sigue unos parámetros, digamos,、eh, más o menos fijados, más o menos controlados.、Eh, mm, no es que sea exactamente una religión de mínimos, no es eso exactamente. Pero es algo eh, que, eh, donde no hay realmente una,、mm, un avance con respecto a A, a unas normas, a unos mandamientos. En cambio, el espíritu de la religión dinámica supone una superación de todo eso, no una anulación, no se trata de anular lo que está establecido, es ir a más. Yo creo que tiene muchísimo que ver con el espíritu de l a bienaventuranzas. ¿no? En ese、claro. sentido, Jesús no vino a anular la ley, no vino a abolir la ley, vino a llevarla a su plenitud. Bueno, pues de alguna manera, haciendo una analogía, analogía en la que pensamos que Bersón estaría totalmente de acuerdo, puesto que él precisamente valoraba mucho el mensaje de l a b i e n a v e n t u r a n z a Él、eh, llamaba a Jesucristo el s u r m i s t i q e l soberano místico, es el maestro del evangelio, el maestro de l a b i e n a v e n t u r a n z a Pues realmente el espíritu de la bienaventuranza、eh, lo que te permite es llegar a más allá. O sea que lo que aspiramos es a la mística, por así decirlo. Exactamente, aspiramos a una vida plena, a una vida、eh, de apertura total a Dios, a una vida de alegría, a una vida de simplicidad. ¿eh? Y eh, cuando decimos incluso alegría, no, no es cualquier alegría, es la alegría. Que no, no tiene que ver simplemente con el. No se refiere ni se reduce al temperamento、eh, ni a una cuestión puntual, sino una alegría profunda del corazón, a, a la joie, ¿eh? uh -huh. en francés, ¿no? Que no es simplemente. e x a c t a m e n t e Que no es simplemente el placer o el estar bien, sino es una alegría más profunda, ¿no?、Uh -huh. Mira, me llamó la atención de esta ponencia que desarrollaste en, en la universidad. La relación entre mecánica y mística. Sí,、eh, también es otra de las expresiones más importantes de la obra、eh, de b e r s ó n que más hemos estudiado,、eh, que por cierto no hemos nombrado, precisamente se llama Las dos fuentes de la moral y de la religión. Bueno, pues hacia el final de la obra, b e r s ó n analizando un poco o bastante la, la vida de su tiempo, estamos tenemos que decir que esta obra. Eh, la publicó en 1932, y que por tanto él recoge ahí la evolución de la sociedad europea de su, de su tiempo en lo, los años 20, en los años 30. Él está hablando de que hay ya un importante desarrollo técnico.、Eh, ha habido, evidentemente, muchos avances científicos, y es a eso, al desarrollo científico y técnico, a lo que él se refiere con la palabra mecánica. Entonces él dice al respecto: la humanidad corre el peligro. Y en eso fue de nuevo profeta, de quedarse en un excesivo desarrollo técnico, que no es que él estuviera en contra, ni mucho menos, pero que, al que le veía algunos peligros, ¿no? como que no todo el mundo pudiese acceder a ese desarrollo técnico, a esas comodidades, a esos lujos, como él decía, y se quedara con un alma pequeña. Es como si dijéramos una humanidad un poco monstruo, ¿no? un, un cuerpo muy grande. Desarrollo mecánico, técnico, científico, pero un alma pequeña. i t Entonces él dice: Hace falta una mística, un suplemento de alma. Explica él literalmente. ¿no? Por tanto, la mística tiene que ser、eh, ese complemento espiritual que necesita la sociedad de su tiempo. Realmente, si Versón viviera hoy en día, seguiría afirmando esto y con mucho más motivo, me parece. Otro <risa> gran tema, las noches oscuras. Bueno, cuando él habla de los místicos, le dedica un apartado más o menos importante, significativo,、eh, a los místicos cristianos,、eh, específicamente a los místicos católicos. Entonces, nombra a San Juan de la Cruz, Santa Teresa Cristina. De Ávila, Santa Teresa de Jesús, nuestros grandes místicos españoles, y él、eh, habla de la noche oscura como una de las características de la mística cristiana que se da sobre todo en determinados místicos como, como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz esto lo, lo expone de, en, en su poesía y en sus comentarios. A, a sus poesías místicas, pero no es un elemento que quedó reducido solo al siglo de oro español o a la vivencia espiritual contemplativa de San Juan de la Cruz, sino que de hecho ha sido un fenómeno más o menos constante en místicos más recientes a nosotros, porque también、eh, Santa Teresa de Lisieux,、eh, Teresita del Niño Jesús, eh, y eh, Santa Teresa de Calcuta vivieron. Sus noches místicas, es decir, es una sensación de tener efectivamente una fe y un amor enormes, pero de llegar a sentir una gran ausencia de Dios, de, de sentir como una sequedad espiritual profunda, pero no personas que estaban alejadas de Dios, de, su, de la fe y del amor y de la esperanza, sino precisamente personas que estaban En una fe profundísima, que vivían una fe profundísima, que vivían un amor, una caridad extraordinaria, porque hay que decir algo muy importante que no hemos tocado específicamente:、eh, uno de los elementos que más Versón valora en los místicos cristianos y por el que él considera, entre otros aspectos, que es superior a cualquier otra dimensión mística, a cualquier otra experiencia mística en la historia de la humanidad. Es que la mística cristiana no encierra al, a la persona contemplativa en sí misma, ni siquiera en su propia comunidad, sino que lo lanza, la lanza a transformar el mundo y la iglesia que le ha tocado vivir. Por tanto, es una mística、eh, que lleva a un compromiso, a una acción. Por eso, precisamente,、eh, personas profundamente místicas, profundamente contemplativas, como las que hemos nombrado, Supieron desarrollar también una importante、eh, dosis de acción y de transformación de la Iglesia y, en muchos casos, de la sociedad de su tiempo. Por eso se dice una mística de ojos abiertos. Sí, es una expresión también bastante feliz que、eh, se le debe al gran teólogo católico Johann Baptist Metz, y que hablando pues, precisamente de cómo deben ser los místicos. De nuestro tiempo, él utiliza esa expresión, místicos de ojos abiertos. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, pues uno puede pensar que el místico pues, tiene que estar siempre con los ojos cerrados, ensimismado en su interior. Y es verdad que tenemos que, que pues, cerrar los ojos, mirar nuestro interior, experimentar esa búsqueda profunda de Dios, de esa fuente de nuestro amor, de nuestra alegría. De, de definitiva, el sentido y, y la meta última de nuestra vida. Pero hay que tener los ojos abiertos, porque como hemos dicho, el cristiano tiene que comprometerse con el mundo desde el espíritu de la bienaventuranza. Y por eso los místicos de ojos abiertos pues, son personas profundamente espirituales, pero comprometidas en la justicia, por la justicia en el mundo y en la iglesia. Personas compasivas, una de las bienaventuranzas es la de la compasión. La de la misericordia, personas que viven la alegría, como hemos dicho antes, en definitiva en el espíritu auténtico de la bienaventuranza. José Manuel Santiago Melián, nos alegra mucho contar con tu aportación sobre este magnífico personaje del siglo XX, pero tremendamente actual. Pues muchísimas gracias、eh, a ti y a todos los oyentes de Radio Tamaraceite. Hasta siempre. Gracias.